ya no estar de acuerdo con que el gobierno pudiera ejercer eh, el ofrecimiento en negro, porque nuestra institución gremial cree que eh, con eso desgradamos día a día la situación este, salarial de cada uno de los trabajadores, que tiene un, un este, de alguna manera, eh, se perjudican otras instituciones en función de recibir su mano negro. Eh, de todo modo, el gobierno eh, ha llevado a, a tener varias reuniones que a nosotros realmente nos llamó la atención porque creíamos en un principio que se estaba buscando alguna alternativa posible de mejora para los trabajadores. Pero si el día viernes ofrecieron 11.000, terminamos con el día de este miércoles con 11.000. Este, uh -huh. eso no varió nada, pudo haber variado un poquito porque ya eh, el equivalente a los 11.000, una parte es remunerativa, otra no, eh, bueno, pero no varió, el trabajador va a recibir ese dinero eh, eh, para el resto del trimestre y eso es lo que realmente a nosotros nos preocupa ante esta situación que tiene nuestro país y por ende la provincia y la capital de, de, de, de Río Negro. Esto sucede en cualquier lugar, eh, aún en la Nación, claro. en las paritarias, distintos gremios, todo esto sucede porque siempre vos vas recibiendo. al mes vencido, un mes y medio, diríamos, eh, posterior, eh, el, el dato del INDEC para saber cuál ha sido la inflación correspondiente al mes anterior. Ahora, el tema es de que Eh, estaría bien que revisáramos y no tuviéramos inconvenientes, pero ¿sabes cuánto nos costó que el gobierno aceptara de que debía incorporar en julio el 4% que nos quedó debiendo entre el acuerdo salarial que habíamos firmado con el 32% y esa brecha del 36%? Nos costó una enormidad. Entonces el gobierno mismo hace de que nosotros le presentemos de alguna manera una desconfianza. Ahora ofrecieron lo mismo, y che, bueno, mira, en octubre cuando nos contemos el desfasaje, lo vamos a reconocer, bueno, tenemos espíritu de poderlo reconocer, ojalá que sea así, y no sea como en este caso, que tenemos que pelearle, y pelearle, y pelearla, porque parecería que estamos reclamando algo que no nos corresponde, y algo que nos corresponde porque están en las actas escritas que nosotros mismos firmamos, en mito de economía, en mito del de, de gobierno la función pública y los dos representantes geniales.